play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors strong, certain if the show is through. The looks and wait the cue with the frozen, of Marshall smiles. Atlas' last in 1998 show, the taught song, no one ever sings. The curfew a line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets, smiling by the screen. Buenas noches, buenas noches a toda la gente que te hago ahora mismo sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de UBIEU. A través del 107.3 de la frecuencia modulada ¿eh? en UBIEU, donde el barrio de la ciudad naranja, este barrio que todavía sigue siendo un barrio, ¿eh? no hay que tenga yo ninguna vinculación con él, pero bueno, sí, sí tengo alguna vinculación con él, coña pero de todas maneras, sí, eh, eh, un barrio que sigue siendo un barrio, ¿eh? Eh, sigue diferenciándose claramente eh, de lo de alrededor al revés que lo que dit, lo que dicta el urbanismo moderno de homogeneizar ¿eh? Homogenizar. hacer que bueno pues que todos sean como los barres los ricos resulta que ye mentira que no somos ricos todos hay gente que somos más ricos y hay gente que lle más prove y hay gente que somos más probes y hay gente que lle más rico sí como se es desde aquí emitimos desde el barrio de Granango desde la ciudad de Viedo desde el autodenominado Principado de Asturias través del 107.3 De la frecuencia modulada Y atraviesa ¿eh? Para toda pa to la esfera del globo Siempre que haya una conexión Internet Que no, no, no todo el mundo tiene internet <risa> Todo el mundo tiene todo Pero para que se lo tenga eh, Pues meterse en el www.radio.org No, no, no, no, no r a Cuca, lo más importante La cuila, cala eh, eh, Queso, kilo, cucaracha .org cierto, que se meta eh, a través de ese método, eh, a través de la página web, eh, tiene la posibilidad también de meterse en el chat. Ya tengo esta noche en el chat al mi chatero fiel. Eh, buenas noches, Macetu. Oye, últimamente tenemoslo ahí, al, al Prove Solo, eh. Eh, que no, no, no, no, no me se mete nadie más en el, en el chat, eh, nada más está macetu Tiene que estar pasando un frío, el propio hombre, joder, eso. Bueno, sea como sea, eh, a través del 107.3, a través del www.radiocuca.org, Eh, través del diferido del archivo .org, ahí están los poscas... Eh, ...ahí tenéis todos los poscas para descargar los 350 poscas... ...taraí Que sea como sea... Jeje, estoy anedonia. Como todo los jueves todavía para la noche... Aquí cuando tama la noche del jueves en Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libro de Diego en Tama Anedonia. En tama a dar la barrila, el anedonico miserable. El anedónico miserable no falla. Macetu dice que yo no fallo. Eh, Macetu casi eh, casi creo más que, que no falles tú que no que no falle yo. Porque si eh, es fácil, que de algún día eh, estoy PJ, voy, no tengo ganas de hacer radio. Eh, pero el Macetu seguro que me da igual. Seguro que me da igual. Eh, yo de un tiempo esta parte estoy volviéndome más serio ¿eh? no falto por por chorraes ¿eh? cuando hay chorraes de, de por medio pues ya me arreglo yo para quitar la chorrada del medio ¿eh? y, y venir a, a hacer radio cuca ¿eh? digo a hacer radio cuca y no a hacer radio porque aquí no llegue a hacer radio si hacer radio y yo lo que faen en otros emisores no tengo ningún interés en hacer radio tengo interés en hacer radio cuca Mira, y hay unos años mmm, sortióme la posibilidad de emigrar, ¿eh? de emigrar y bueno, pues la persona que me animaba a la emigración, persona que vivía en el sitio al que yo iba a ir a emigrar, eh, bueno, pues eh, estaba bien animarme que tenía yo Bueno, pues mis, los meus procuros, no tenía yo gana de marchar de aquí, nunca la tuve, eh, nunca la tuve, Que estás bien, o estás mal, pero bueno, estás aquí, soy muy vago como para eh, pensar en ir para pa otro sitio. Eh, pues eso, quería animarme tal, y yo vengo a buscar excusas, bueno, sí, llamo excusas, y decía yo, vaya, que sin marchar, iba a echar tanto en falta lo de hacer radio, decía hombre, no, aquí hay también una radio pequeñina en el pueblo y tal, y, y seguro que podías hacer radio aquí. yo decía, ya, pero no es lo mismo, ya no iba a hacer Anedonia. Eh? Eh, Anedonia nada más puede existir en, en Radio Cuca, no puede existir en otro sitio. Eh, Anedonia y Radio Cuca eh, son para ellos las cosas son así, narrapecinos, ¿qué íbamos a hacer? Mira, y hay dos cosas que no me pasen para la cabeza que es hacer anedonia eh, a la luz del sol mm, y hacer anedonia en una emisora que no sé ya Radio Cuca lo de hacer anedonia a la luz del sol ya medio medio lo eh, no tengo fecho. No, no, porque yo estoy. Eh, me tomo aquí, eh, eh, cierro la. Apago la luz. Hombre, vale, sí, eh, que sigue haciendo un poquito de sol fuera, mucho no. Pero ahí, cuando tú pues sale nueve la noche y todavía de día. Eh. No llegue que el sol incida directamente sobre el estudio de Radio Cuca, pero bueno, hay claridad, claridad solar. Eh, cosa que en principio no debiera haber para hacer Edonia, pero bueno, me por ahí ya, ya pasé mm, pero por embargo lo de hacer lo de radio en una emisora que no se sé ya Radio Cuca, veo lo mucho más complicado Bueno, y hoy como, como tantas tantes veces ¿eh? como tantas noches Eh, bueno, pues hubo quien me preguntó, oye, de qué va a ir hoy el, el programa, de qué vas a a hablar en Radio cuca No me lo preguntaban a mí, claro, preguntaban y al, al otro programa operativo que también el otro sistema operativo, mejor dicho que también se ejecuta a través de este hardware. Pero bueno, como compartimos archivos y tal, tampoco eh, yo descanso de todo lo que de todo lo que pregunte en él. Y bueno, eh, la respuesta, eh, en este caso, fue la de siempre, no tengo ni puta idea. <risa> a ver, yo llego, yo llego a la emisora, abro el, el micrófono y hala, pues ya está, falo, falo de lo que sea. Y bueno, pues mira, precisamente esta tarde mm, mm, mm, unas pocas horas para acá fue viniéndome el tema del que del que te iba a hablar. Me imagino que no sé si creo en ello, pero bueno, pues eh, préstamo a utilizarlo como término. A lo mejor eh, lo que ocurre que cuando utilizo ese término, no estoy refiriéndome al mismo concepto que utilizan otras personas, lo que pasa tanto. Voy a referirme al término de, de los superiores desconocidos. ¿eh? Eh, bueno, no hay términos, son dos, son superiores y desconocidos. Pero bueno, que la cuestión, y que me parece que ya era ya pero, del, del siglo pasado, eh, <coughs> en algunas sociedades ocultistas, eh, en que de aquella ese tanto en, en aquella época, eh, aludían a eso, pues a la existencia de... De unos, de unos seres un consello de seres eh, que dominaban los, los digamos el devenir del planeta el devenir de la humanidad estos seres llamaron los, los superiores desconocidos y bueno pues esos los superiores desconocidos y eran los que, los que mandaban to, los que resiento y mesmo, eh, no me acuerdo ahora mismo quién era la persona que más eh, que más escribía eh, tocante a ellos Pero él decía que, que incluso si pasaban cosas eh, para la todos los días que, que sin duda que estaban puestas ahí por los superiores desconocidos. Hombre, yo no voy a decir que crea que efectivamente existe eh, existe ese consejo de no sé si de sabios o de malvados que domina en el mundo. sin duda hay muchos seres malvados que dominan este mundo, pero no tiene nada de sobrenatural, eh. eh puedes verlos perfectamente, eh, puedes verlos eh, cuando prendes la tele, cuando sientes la radio, a lo mejor incluso cuando vas por la calle. Joder, parece como feo, ¿eh? explicando ya, de explicando ya Neo lo que lle, lo que ye Matrix. Eh, bueno, pues al fin y al cabo también podemos utilizar el, ese término, la matrix, para referirnos a un concepto que no tiene nada de fantástico, eh, no tiene nada de mundano, eh, perdón, de, de extramundano, eh, tiene mucho de mundano, eh, este dominio al que estamos sometidos, esta servidumbre que aceptamos, posiblemente porque ni siquiera la, la más de la gente eh, somos quién voy a meterme aquí también, no sé, Bueno, no yo sí soy quien, por lo menos a imaginar de algo diferente, eh, la mayoría de la gente, como no tienen tan siquiera imaginar de algo diferente, siguen siendo siervos, siguen aceptando la servidumbre, eh, siguen aceptando que, que sea vivir en Matrix, siguen aceptando vivir en Matrix, siguen aceptando que los superiores desconocidos sean los que rechan la subida. ¿eh? Eh, yo ya os digo, a ver, no, no, creo, eh, no creo en, en ningún consejo de seres superiores, sobrenaturales, entre otras cosas, porque no tengo ningún motivo para creerlo, porque hay razones mucho más sencillas de, de explicar la, la servidumbre y la dominación. Eh, ya sabéis que yo como fan que soy de, de Guillermo Docam eh, del principio de parsimonia de Guillermo Docam eh, siempre estoy por la, la cosa sencilla. algunos podéis decir no no ya es sencilla hay que eh, hay que decir muchas cosas para explicar el la dominación y seguramente decir que sencillamente ya que hay un consejo de sabios mundial oculto que eh, Que, que, que lo domina todo ¿eh? con una maldad infinita, pues ya más sencillo, ¿no? No es más sencillo porque entonces había que explicar un montón de cosas y, y dónde salen esos y cuál es la naturaleza si no humana y qué llegue que evolucionaron eh, por un medio diferente a la selección natural y, y dónde salen los poderes, de qué tipo de naturaleza son, ¿Habrá que, habría que de explicar que, que red explicar toda la física ¿eh? para poder Eh, ...de explicar el dominio a través de los superiores desconocidos. Toda la física que explicó este paisano que, que murió ayer... ...o ayer sí fue, yo enteréme esta mañana... Y en este programa que no llega de actualidad... No siendo cuando sí que llega a actualidad... o si va a ser de actualidad... Cada día más veces actualidad... Aunque no llega a actualidad... Y hay un programa muy raro... Este este de la anedonia... Pues la cuestión es que murió el, el paisano este... ¿eh? El Stephen el Stephen Hawking... Yo no sé si por cierto... Este paisano... Si ya era buena persona... Si era mala persona... No tengo ni puta idea... No lo sé... No me importa... A ver... Tampoco... Solo sé que... Uf, Daría lo que, lo que fuera, no, pero bueno, daría muchas cosas por, por tener la, la capacidad que, cognitiva que tenía, que tenía este hombre. Yo, bueno, ya te es de sentirme decir eso, de que soy aficionado a, a la física de partículas de alta energía. Posiblemente, soy aficionado, pero no entiendo nada <risa> <A ver. risa> Oye, también también te oferto tu curso de sentirímelo eh, pero lo que a lo mejor nunca un y que posiblemente buena parte de esta de esta afición venga de la lectura de cuando tenía no sé que podía tener eh, 13 14 añinos eh, dios mira que yo soy raro ¿eh? de aquello decíamoslo Decían cuando me veían con, con los libros que, que yo llevaba, decían, oh, joder, vaya es, que te que te manden el yerno, el testituto, vaya putada. Y yo decía, no, si esto no me lo manda el yerno, lo porque me da en mi la cara porque me presta. Y entonces ya, bueno, miraba raro. llevo mirándome raro toda la vida, eh tampoco oye ninguna novedad. <risa> o sea, ya que, a ver, que tampoco, tampoco me sorprende, ni me sorprendía de aquella. Bueno, no, sorprenderme, no me sorprendía. Bueno, la historia. Eh, la historia de ella que posiblemente, pues bueno, buena parte de la mía afición esa por la, por la física, ¿eh? Eh, venga de cuando leí aquel libro que, que este hombre me escribió con, con afán divulgativo, ¿eh? Aunque desgraciadamente yo eso soy tan duro de mollera que, que, que a mí poco me divulgó, en el sentido de que me, me costó me costó trabajo, me costó trabajo entenderlo. El libro llamábase eh, historia del tiempo, historia del tiempo de, del Big Bang a los a los agujeros negros. Eh, Prestóme a ver exactamente, eh, mira y está. Esta mañana o ayer por la mañana, cuando morrió este año? bueno, dame igual, tampoco estoy aquí. Joder, mira, lo metéis en cualquier sitio de, del internet o miréis en cualquier periódico y ya vos pues bien, no hay falta de. ¿eh? Sí, estaría guapo, vais a enterar vos pues por mí, ¿viste? De cuando morrió Stephen Hawking, joder, morrió y ya está. Y fue poco, fue ahí un día o dos días, qué sé yo, muy poco. Bueno, pues la cuestión, y que prestó me ver en el internet. Pues ya en algún espacio comparto con, con mi amigo el pistolero maniago y prestóme mucho ver que el pistolero maniago eh, matemático a él eh, ponía que el origen de la afición por las matemáticas quitaba también la lectura de, de sí mismo de sí mismo libro eh, lo que pasa que bueno él llevó a, a buen puerto yo no tengo ni puñetera idea de física pero bueno, sigo intentándolo Lo que pasa es que eh, lo dicho, todo lo que escribió Estiome, todo lo que todo lo que investigó, todo lo que escribió, todo lo que divulgó, eh, si aceptaremos. ¿sí? que el término, por ejemplo, este de superiores desconocidos, se refiere al concepto ese de... Eh, bueno, pues, consello de seres sobrenaturales, sobrehumanos que dominen el tal... Bueno, pues, incluso eso pues atentaría contra la física y nunca daría más remedio que tirar todo lo que escribió Stephen Hawking. Yo, personalmente, pienso eh, que lleve bastante más crédito cualquier cosa que... tuviera escrito Stephen Hawking que bueno pues es cosas muy bellas, pero que lo mejor, bueno, pues eh, no, tan tan tan verdad no, tan verdad igual no son eh, que les las cosas que que pudo escribir pues Madame Blavatsky, que escribió me parece los superiores desconocidos o, o, o Mario Rosso de Luna escribió cosas bellísimas, maravillosas, eh, eh, ya vos comenté de alguna vez Es sí, decir, el libro que tanto me fascina, El tesoro de los lagos de su miedo. Pero claro, ¿no? un libro que, que, que no tiene en, en él más, bueno, pues pues más, como te diría yo, más más verdad física ¿eh? que, que, el, que lo que puede tener pues, los libros de, de, de fantasía que podemos leer cualquiera de nosotros, ¿no? que nos guste la fantasía. posiblemente estuviera mucho más cercano a, a la verdad, tendiese más a, a ser cierto, como dice el principio de incertidumbre, sí, a lo mejor el principio de incertidumbre no el de parsimonia. El principio de parsimonia de Guillermo de Ocant dice que lo más sencillo tiene más a la verdad. Eh, lo que escribía Hawking seguro que más eh, sencillo que cualquier cosa que escribió esta gente y seguro que eh, referirse a los superiores desconocidos como bueno pues una manera de llamar a la casualidad pasen cosas unos dirán coño pasen de casualidad a mí préstame de decir no pasen porque les lo pusieron aquí los superiores desconocidos oye ch, préstame hoy otro día préstame de decir otra cosa De todas maneras mucho cuento con este tema, pero todavía no dije que ya lo que digo yo que pasó hoy por por mor de, de por acción de los superiores desconocidos. Bueno, pues resulta que de la que iba yo para todos, casi todos los jueves, en antes de venir para la radio, voy voy a casa de mi abuela, ¿eh? de la mi abuela, y resulta que hoy de la que iba para allá, cuando ya estaba cerquita. Pues vi una cosa que me llamó mucho la atención, eh, vi una, una pega eh, calellando, perdón, acá y de aquí, de, de Ciudad Naranjo, también viene por Ciudad Naranjo para ir a, a casa de la abuela, y va, venía una pega caminando tranquila por medio de la carretera. A ver, no lle un animal raro de ver, todo lo contrario, hay pegas a mogollón por la por la ciudad, pero bueno, no se, llamó mi atención porque estaba sola, solentar unos cuantes y y lleva callejando tranquilamente por la calle, no iba volando ni tal. Bueno, pues iba por ahí. Y oye, tras día, como como si fueran en procesión, diva a otro otro pascarín que Jessie y yo en en Bueno, asturiano. Bueno, luego sigo con el estudio. A veréis por qué digo esto. Sé que en castellano este paseo se llama la bandera. Un páxero pequeñín, gris y blanco y tal. Y sé que en castellano se se llama la la bandera. Y sé que por lo menos un rapaz uno que traballo conmigo que era de de Palautuñalón llamaba lo panadera. Cambiaban el oficio. En España dedicabas a lavar y en el Alto Nalón dedicase a cocinar pan. Bueno, oye, hai fin, hay gente, hay paisanos también que hacen cosas diferentes en Castilla y en Nubieu y mesmo y mismo Nubio, pues también hay paisanos que fan cosas diferentes. Entonces tampoco non es una cosa tan extraña que un paisano, bueno, pues desarrolle oficios diferentes en Castilla y ...y en el atunalón, ¿eh? ¿Vale? Bueno, el caso es que, que seguí carayando... Y, ...y pues cuando llegué a, a casa de la mi abuela... ...pues la mi abuela estaba viendo la tele... ...pero en cuenta de, de estar viendo... ...como casi todos los jueves que llego... ...suele estar viendo un, un concurso de la tele... Que echen, ...que echen a esa hora... ...pero en cuenta de estar viendo eso... ...estaba viendo un, un documental de animales... Y el documental de animales en, en cuestión, eh, pues resulta que, <ríe> que, que también iba de pájaros y era un, una redifusión de, de, este, de esta serie joder, tan tan maravillosa, El hombre y la tierra, eh, aquello del Félix Rodríguez de la Fuente. Eh, Yo vi la cuando ya era muy pequeñín, eh, supongo que antes incluso de, de morrer este paisano, y por y, gustame la de dios gustábame la de dios y entonces bueno yo quecé he pillado también con con, el, con el capítulo este y curiosamente también falaba de pácharos en ¿eh? Eh, donde todos los pájaros y tal el, el por lo menos el pedazo que yo vi eh, falaba de cormoranes ¿eh? de, de una de una de una vez que bueno pues que salvaran un, un pollín de cormorán de morrer de Morrer de frío en el, en el mar y tal, y bueno, pues quedará pa' con ellos y y, y con ellos, eh, improntose con ellos, o, o como dicen los eh, etólogos, no sé si se refieren a impronta o a troquelado, o si es lo mismo, igual también son dos términos diferentes eh, para referirse al mismo concepto, sencillamente que, bueno, pues que aquel pollín consideró que. Eh, vamos a decirlo de esta manera, consideró que los ospas que llenan los paisanos aquellos que, que los salvaren, ¿eh? y lleva con ellos a todas partes y, y tal. Y hubo un momento que, bueno, eh, aprovechó el Félix Rodríguez de la Fuente, aprovechó para, pa, bueno, pues, decir, bueno, ya que tengo un cormorán, pues voy a aprovechar para mirar a ver cómo nada, cómo bucea estas cosas y tal, y dio una explicación que bueno que él daba bastante bien ¿eh? daba bastante bien decía que el, el cuerpo del cormorán que estaba bastante bien que estaba bastante bien no muy bien diseñado para bucear en el del agua y explicaba que el hueco de las sales que en función del aire que coye en el hueco que vale para para fundirse mejor, para salir a la superficie. Y en algún momento me rechinó. No, no sé exactamente el, el instante que yo lo que he dicho, pero pero mal acordarme a ver no ninguna importancia, pero fíjame acordarme de una cosa que me que me llama a mí, que me llama a mí mucho a la atención. Que yo, bueno, pues cuando están de eso, pues de especies o tal eh, y te dicen eso de, por ejemplo, yo que se está hablando de plantas Y dicen eso de y esta planta desarrolló flores para atraer a los insectos. Mm, vamos a ver. Mm, no sé cómo decimos. Vamos a, a, a pensar que, a ver, sencillamente las flores aparecieron. es que la planta decidiera un día, hostia, meca, mira, voy a desarrollar unas flores, porque seguramente que si desarrollo unas flores de colores, los insectos van a venir más y van a polinizar mejor. Hombre, yo pienso que no fue así, ¿vale? Eh, yo soy si quieres, a lo mejor eh, por tema de formación, eh, porque la manera en que me lo explicaron, y, y oye, no es imposible, pero cuesta trabajo, eh, cuesta trabajo salirse, salirse un poquillo de lo, de lo primero que uno conoce, del primer concepto que tiene. Y es posible, eh, es posible, pero bueno, cuando conoces un fenómeno. Eh, lo llegas a entender de una determinada manera y después cuesta cuesta salirse a, a otra manera diferente. Un poquito volviendo a saltar por la de atrás eh, lo que me pasa con la física. Una de las cosas que, que me pasa con la física eh, y es que, bueno, cuesta mucho entenderla, ya pues ya teis fratucos de sentirme decirlo, eh, cuesta de dios entenderla y, y cuando consigo entenderla, ¿eh? Pues luego resulta que leo otro libro de física más reciente y ya, ya, ya, ya, totalmente diferente. Joder. <risa> o sea, eh, yo, por ejemplo, yo, mira, este de eh, Historia del Tiempo. Este libro, Hawking escribió Lu, eh, sería a finales de los 80, más o menos. Por, por la memoria que yo tengo de cuándo Lu leí, pues sería finales de los 80. Cuesta un poco entenderlo, ¿eh? por lo menos costaba a mí a ver se yo duro de se dio duro de entenderles pero cuesta bastante trabajo bastante trabajo entenderlo y Y, y, y cuando consigo entender alguna cosa ¿eh? a lo mejor resulta que en otros libros de física más recientes eh, dicenlo de otra manera ¿eh? y a lo mejor con toda la chula del mundo dicen eso bueno, antes pensábamos que ya era así pero luego por determinadas pruebas y tal eh, completó mal con esto otro y tal digo, cago en la puta que los parió o sea, ya me costó a entenderlo de, de primeros pues ahora tengo que, ¿eh? tengo que cambiar el chip tengo que cambiar el chip bueno pues eh, un poquillín eso mismo pasa pasa con otras cosas no que cuesta trabajo cambiar cambiar el chip mira yo por ejemplo una lo que llega la la teoría de la evolución que ya sabéis lo fan que soy yo de la teoría de la evolución eh, bueno pues aprendíla de una manera que llega eso de bueno pues los cambios aparecen al azar ¿eh? la, la teoría sintética que llega la que más La que más suena, pero en la que nos cuentan siempre, eh, y esa de los cambios eh, producense al azar y el medio selecciona. ¿Mm? Yo, por fortuna, cuando la aprendí, ya me explicaron a mí eso de: ¿y quién coño y el medio para seleccionar? <risa> ¿Quién y el medio? ¿Y es de algún sujeto activo que toma decisiones? ¿Eh? ¿O qué? Okay, como y la historia? Oye, que también la selección. Eh, la otra opción y, y la selección de entonces, también, los cambios aparecen al azar y la selección de unos u otros también y, también ya al azar. No, a mí te explicaron de, de una manera pues mucho más mucho más interesante ¿eh? y que yo consideré mucho más parsimoniosa, por supuesto, y asumirla, asumirla y de la manera en la que yo lo entiendo aunque después voy a deciros que bueno pues, que ahora hay cosas diferentes y que a lo mejor pues no me queda otro que llegó un momento eh, que mudara un poquillo la mi manera de verlo pero bueno eh, de, a mí te lo diciéndome que sí, sí, que los cambios suceden al azar ¿eh? suceden al azar pues bueno, pues hay de muchos factores mutágenos Y bueno, pues por esos factores mutásinos, eh, mutaban y se producían formes nuevas. Eh, ¿Quién era el que seleccionaba que cuáles de esas formes nuevas permanecían y cuáles no? ¿Mm? Eh, el medio. No, eso sería una baballada. El medio seguramente influiría mucho, ¿eh? A mí, un medio hostil, eh, un medio, un medio eh, en el que fueran especialmente funcionales esos cambios seguramente influirían mucho en que se seleccionasen o no, pero pero la, el papel fundamental que era el, de, el del individuo, vale, diréis vosotros ya saltó el anedónico miserable con el rollo del individualismo, bueno pues sí, a lo mejor viene también de ahí, bien seguramente de muchos sitios, Pero uno de, de ellos, pues obviamente sería así. Sí, el el, el pescancia el ver que el propio individuo, ¿sí? del, del animal o del organismo que fuera, y era quien, ¿sí? eh, para pa usar eh, ese, esa nueva herramienta, esa nueva forma, ¿eh? para darle una función. Acuérdame de que las personas que en ese momento me explicaron todo esto, falaban mucho de, de forma y función. ¿Eh? esos en los dos, les dos palabras, los dos ejes básicos, ¿eh? esos dos, en este caso conceptos, eh, porque sí pues, asumían eso, que los formes variaban al azar, que mutaban al azar, pero ya era el, el propio individuo el que ellos daba una una funcionalidad, ¿eh? el que funcionaba con ellos de una manera o, o de la otra. Eh, vamos a seguir hablando de pájaros. Eh, ah, que, que no sabes ahora qué venía al cuento que el, todo, todo aquello de los superiores desconocidos y tal. Eh, eso, que, que vi pájaros por la calle, después pájaros en, en Calahuela, José, pues, oye, eh, pues claro, y la evolución de la manera que me se te explica allí con pájaros. El propio Charles Darwin, eh, cuando planteó la so teoría de la, de la selección natural, Eh, en buena media son eh, observaciones que he visto eh, sobre los pájaros. Eh? En este caso sobre los, los pinzones. Eh? Los, les determina ese eh, subespecies de pinzones que observó una vuelta al mundo en el en el Beagle, eh? Bueno, pues la, la cuestión y que feliz rodillas de la fuente en este documental eh, sobre los pájaros. Pues hubo un momento que te explicaba les bueno les les funcionalidades maravillosas del cuerpo del cormorán para para bucear ¿eh? para y para cazar por bajo y bueno pues llevamos a pensar en eso que en un tanto ya que, que el cormorán eh, tenga funcionalidades maravillosas para para bucear como que en algún momento ¿eh? un individuo de la especie que hoy llamamos cormorán eh, empezó a utilizar esas determinadas eh, bueno, pues, formes que a lo mejor insurdieran de nuevo respecto a individuos anteriores de la misma especie, o de una especie anterior, empezó, decidió que igual eran buenos eh, para pa cazar peces, pero per bajó el agua. Eh, a lo mejor resulta que los primeros cormoranes o los cormoranes de la antigüedad o la especie anterior al cormorán alimentaban de otra cosa, que no hieren no los peces. ¿eh? Porque a lo mejor tenían otras formas o incluso tenían las mismas formas pero, pero no les utilizaban para pa bucear. ¿eh? A lo mejor no tenían falta de ello. A lo mejor resulta que en el so En el su ambiente pues había un mogollón de otros bichos que cazaban. Yo qué sé, a lo mejor aquellos colmoranes alimentabanse eh, de mosques o de mosquitos, porque había la de Dios en aquel momento. ¿eh? Pero bueno, igual, a lo mejor resulta que llegó un momento en el que... ¿eh? de que de haber moscas, esos mosquitos, porque fuera por un cambio climático, sabe Dios, o porque ven un extraterrestre con con un insecticida tremendo, nadie, yo juro que se juro que eso no pasó, pero bueno. y entonces en ese momento pues a la mayor a algún individuo de carmorán, ocurrió si se hostia, venga, pues voy a bucear, ¿no? y entonces él eh, eh, como como se le ocurrió bucear pues cargaba peces y entonces comió ¿Mm? y entonces pudo reproducirse y entonces vivió lo suficiente para reproducirse para tener fíos y para enseñarlos a los fíos también a bucear y, y a cazar peces. Yo pienso de esa manera. cara la putada viene eh, cuando los, los nuevos estudios pardon, que los llaman la, la epigenética Eh, bueno, pues tengo muchas ganas de leer más ¿eh? <coughs> Porque no tengo ni puñetera idea del tema Y bueno, pues no sé si si es razonable, si tiran más por, por lo mágico Me lo mágico supongo que no Pero bueno, eh, más o menos lo que vienen a decir Y que ni siquiera esos cambios se producen necesariamente por, por azar Aunque después sea el individuo el que, el que tome la decisión sobre cómo usarlos o cómo no usarlos Eh, ni tan siquiera esos cambios se producen a través del azar puede ser según dicen esta gente que puede llegar a ser que bueno pues que el, el propio individuo eh, digamos que puede influir de alguna manera en los cambios de forma ya os digo que no tengo ni puta idea o sea ya que bueno pues pues quedo emplazado eh. no sé si vosotros consideraréis que soy serio a fondo ni, ni digno de Ni de, indigno de, de credibilidad cuando os digo que prometo ¿eh? firmemente que de algún día voy a hacer un programa sobre la, la epigenética. Pero bueno, no pasa nada porque no llega el tema de esta noche. El tema de esta noche son los, los pájaros. ¿eh? Son los pájaros. Entonces, bueno, pues a mí eh, yo quisiera seguir hablando seguir de, de pájaros. no ya lo sé ya lo sé qué tipo de tema y de hablar de pájaros oye yo que voy a hacer los superiores conocidos quisieron que que hablar de pájaros pues yo tengo que hablar de tengo que hablar de pájaros por cierto acordáis vos que que antes vos dijí eso de de la que diva yo callando el sky subió topé una una procesión de nada más dos individuos una pega y un paseo que iba detrás que sé que en castellano dicen que se dedica a llevar llamanlo la bandera y sé que en el tonalón que sea a cocinar pan y la y la panadera y entonces bueno pues ya que ya que iba a ver a la mi abuela bueno ahora mismo digamos que la la mi abuela Eh, ya me, me falta el vuelo el estáis también fartucos de sentirlo, pero mira, eh, no tenía yo muy claro ni siquiera que siguiera haciendo esto cuando me faltara él, así que, que siguiera haciendo radio pero bueno, ¿m? supongo que al final, eh, bueno, ¿no? no sé si llegue eh, la muerte en un tan tan terrible ni tan importante o... Bueno, que voy a meterme ahora en esos temas? Sencillamente, digamos que, que la conexión con esa eh, lengua más que materna, esa lengua, ¿cómo se diría? ¿Huelerna? Eh? Porque no llega la lengua de la mioma. Eh, no llega la lengua de la mioma. La lengua de los mausolos. ¿No? la lengua del del meu volo. Yo siempre estaba preguntándole por por palabras, eh. Eh, una vez, no hai mucho tiempo, poco poco antes de que faltara. estábamos nosotros en el en Lorta. y viene un payarín, estábamos estábamos a terra y un payarín vía por vitaba nos nos sitios onde estábamos estamos traballando, removendo terra, pois supoño que salirían moitos bichos que que estaban que estaban antes guardados. el caso é que un un paxarin, colpeito colorado, bueno, pois vía vía a picar por allí. un paxarín que bueno, pues que yo ya ya te he visto muchas veces, supoño que vive nos árboles que tan que tan avera del del Horta y bueno, eu sei que un payaguin que en español eh llámenlo rojo, porque tiene el peito rojo o sea no no tiene no tiene mucho no tiene mucho misterio el nombre llámalo el el rojo y sé que en asturiano lo llamen bueno pues normativamente digamos el el reitán pero claro eu oído un al al volo digo el cómo que se llama este este pájaro Yo sabía perfectamente que él iba a decirme el, el nombre que, que llevaba él, ¿eh? el nombre que, que se llevaba en esa, esa lengua, ¿eh? que siempre diré que ha perdido ir a mente mía, porque no era mía, era de él, pero bueno, es eh, la que, no sé, bueno, eh, dicho eso de eso, eso es un papín colorado, papín colorado, ¿eh? <ríe> me sentiréis a mí nunca. llamarse Pete Rojo. No creo que me sentáis nunca llamado Retán. Para mí era siempre el el papín, el papín colorado. Y como ahora ya al teño, teño, pues bueno, mi bola nunca falou nunca faló tanto. pero tanto como bueno, nunca, nunca desde que eu teño uso de razón, supoño que antes falaría moito. pero bueno, pues como non teño outra persoa a que lle preguntar, pregúntalle a ella. Digo, eh, tú sabes, un paxarin que que já si gris e blanco, pequeñuco e tal, como un tamaño dun chilguero de o de un papín colorado, digo. Eh, Tú sabes cómo, cómo se llama, y desgraciadamente eh, quedóse pensando, ¿eh? no, no sé, no estoy seguro y tal. Dije, eh, bueno, llegué en, en español, sé ¿sí que lo llama la bandera, ah, meca, sí, la bandera, se ¿sí cuelle. Y, y un, un conocido mío de Palatunalón llamábolo Panahera, ah, meca, sí, Panahera, sí. oye, pero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo llamabais en el pueblo? ¿Eh? Que yo lo que me interesa. Ay, no me acuerdo. ¿Eh? Desgraciadamente. Voy voy cada vez teniendo menos, menos posibilidades de, de, de seguir conociendo ¿eh? aquella lengua. Cada vez morrará más. ¿eh? Cada vez morrará más. Supongo que bueno pues quedarán personas ¿eh? en aquella en aquella tierra que, que no la fallen. Sabéis lo que pasa, que yo como tuve la grandísima fortuna de aprender que aprendí de, de personas que hoy andarían por los 90 como mínimo, bueno, y muchos andan muchos andan, ¿eh? porque siguen siguen allí eh, yo lo que lo que fala otra gente más más mozo o tal, pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Eh? ya como que me da la risa porque está tan descafeinado ¿eh? tan preñado de Eh, bueno, pues de la experiencia que todas esas personas ya tuvieron con castellano, a estos otros eh, tuvieron muy poca, muy poca. Sí, bueno, te al colegio y en la escuela supongo que, que los maestros ya solevan en castellano, pero seguramente que ellos vivían el, el 90% de la, de la su existencia viviendo en aquella, en aquella otra. Otra lengua, en eh? aquella otra lengua que seguro que tenía nombres, igual que tenía nombres para pa todos los animales, eh? para todas las plantas, para todas las herramientas, seguro que tenía nombres también para pa todos los pájaros, eh? como no iba a tener nombres para pa los pájaros, eh? segurísimo que sí. Voy ponemos un, un cantar, ¿vale? Eh, Hombre, yo imagino que, que ya podéis imaginar cuál, ¿no? Si no lo imagináis tampoco pasa nada porque vais a sentirlo inmediatamente. Seven <laughs> baba, <laughs> Joder, vaya movida, estaba yo subiendo el potenciómetro y decía, la mar, no suena la, la música de fondo, caro joder, tenía el botón apagado. Como coño no iba a sonar, hostia? O sea, yo como una vez que, que estaba yo, van a picar al, al portal al timbre un y decía, oye, abrió, digo, no, no, no abre, oye, abrió, no, no, no abre. y en esto dice en el venga, parece que no le doy al botón jajaja ja, ja! y yo, la puta que un parió <ríe> oye, la broma está acojonuda, eh Parece que si no le doy al botón no, no abre jaja ja! Bueno, que sigue sintiendo Anedonia en Radio Cucaracha, en Radio cuca, la Radio el Libro de 1 al 107.3 y en el www.radiocuca.org. mío me da esta noche Radio cuca por cierto, un saludo enorme, enorme, enormísimo para... a el técnico a ver si eh, se queda de alguna anedonia, alguna anedonia sintió. A ver si siente este también porque está quedando todo esto, oye que va, tenemos aquí un rapaz que da gusto que, que apareció, eh, y, y que está deseándonos todo esto, joder, que da gusto Belú. Pero bueno, como el, como el, a ver, la, la entropía y la entropía, ¿eh? por mucho que peleemos contra ella, pues bueno, de ese mes en cuando eh, pues también nos da palos. Oye, pues hay un ordenador que en ¿eh? Con, contrato a Prohibición petó, petó, rompió. Y tenemos un ordenador piquiñuco haciendo ¿eh? cosas muy grandes. Entonces, es, bueno, pues esta semana, por cierto, los que te sintiendo anedonia esta semana, que sepáis que a lo mejor sois los únicos sintientes de anedonia. Porque me, no sé por qué me pesa a mí, ¿eh? que ya la semana pasada costó bastante trabajo exportar la grabación, exportar el podcast. Para mí, que hoy eh, va a costar todavía mucho más, una semana más de gente grabando eh, podcast, pues bueno, pues una semana más de, de caña que se mete al, al aparato este que no sé yo si podrá con ello. Pero bueno, oye, si no puedo, no puede. Eh, si no puede pues mira la marcha del, del directo ¿eh? eh, fue una más en directo y el que lucindiera en directo pues tiene la ¿eh? tiene la, eh, la gran la gran el del gran honor de, de ser uno de los pocos entiendes de la nedonia 351 que que yo sepa del de macetu ¿Eh? Hombre, igual hay más Pero el macete tu celu porque está metido en el chat Entonces que por A ver, pudo quedar metido en el chat Y, y marchar por ahí de, de folixa O, o, o de ir a sacar la basura Y, y cuando la sacó vio un amigo que dijo oh, Vienes vienes conmigo, vamos a tomar algo Sí, hombre, sí Y después lió, y la de mi madre Y es por casa mañana a las 7 de la mañana Y está todo bien metido en el chat puede eh, ser ¿Probable? No. ¿Posible? Sí. Igual que perfectamente posible y incluso bastante probable que haya más. ¡Ah, no! <ríe> mira, mira, ya, ya saltó el maceto en el chat. ¡Oye, ¿quién dató toy <ríe> No lo dudaba, eh, no lo dudaba. Pero bueno, oye, por cierto, que ya sé que, que ya lo conté muchas veces... Pero, pero oye, viene viene bien contarlo que esta radio radio cuca eh, está cumpliendo 35 añinos eh? 35 añinos de, de, de radio libro Nubieu eh, 35 añinos que a ver nunca está muy claro cuándo fue el día de la primera emisión pero yo cuido que bueno pues que según así los documentos antiguos Parecía, ...parecía ser que fue, fue en marzo, no me acuerdo, el día de marzo... ...mira, me han dado la que tanto quiero esta radio... ...y no me sé ni siquiera la, la historia... ¿eh? ...por lo menos el día que, que arrancó, no lo sé... Pero bueno, que estamos ahora mismo, sea como sea que hemos dado una semana arriba con una semana abajo, con un mes arriba, con un mes abajo, estamos cumpliendo 35 añinos. Eh, 35 añinos que van a celebrar, no sé si habrá celebraciones de otro tipo, tres veces hacíamos muchas cosas, bueno, esta vez parece que bueno va, va a limitarse la cosa, supongo que porque todos los que hacemos esta radio, todos o la mayoría, ya ya no, ya no tenemos edad, eh, dice más de una cosa, es el macarro del instituto ya no viene a por el bocadillo <risa> somos muy mayores ya, ya no vamos al instituto, tú, ¿eh? <risa> o sea que, que, que, que ya temo que no, eh, sí... que no <risa> eh, eso sí, eh, el día el día 14 de abril ¿eh? <risa> manda huevos el día de la República No, no va a ser el día República, va a ser el día que Radio Cuca celebre el 35 aniversario. La República, mira, que quiera celebrar la que la celebre. Nosotros vamos a celebrar una una cosa mucho mayor en el en el barrio de de Otero, no vió el polígono Otero, del centriificado polígono Otero, no vió en el chico que Eh, eh, yo no sé si hasta qué punto ayer que arrancó con la a centrificar el barrio en, el, en la lata de cinca porque de, ah si no sé ni a qué rey bueno igual ya vos entraréis eh, hay un concierto y bueno pues van a tocar allí los Fly Mosquito, los los UHP, eh, para la gente más mayor joder, los UHP que, eh, que en los 80 dieron dieron mucha caña Y, y los mota blues y bueno por supuesto que va a estar allí después pues, poniendo música un montón de, de gente de, de radio cuca ya animaría pues a todos a ver por allí joder porque va oye eh, pff, sentís esta radio pues joder pues diré a celebrar el, el aniversario de esta de esta emisora hostia Hoy no tenía yo intención de hacerlo mucho más largo, básicamente porque eh, cuanto más largo faiga, ¿eh? después más, más y cuesta el programa exportar el post, casi tal. Y como sé yo que anda así, asá, y bueno, pues yo la verdad que tampoco ya, ya conté muchas cosas tocantes a los pájaros. ...pues al fin y al cabo tampoco... ...tampoco quería contar muchas más... ...pero bueno, eh, no sé por qué... ...hoy también, no sé si fueron los superiores... ...desconocidos o qué fue... Eh, ...alcorréme, al cuento de que... De si ...yo me acato de acordarme de decir en el programa... ...lo de los temas del... ...del 35 aniversario, del concierto y tal... Eh, ...alcorréme de, de la... ...que fue la mío primera intervención... ...en, en Radio Cuca, en Radio Cucaracha eh, ...la memoria... de los seres humanos ya se veis que hay otra de las mis obsesiones hablar de la de la memoria la memoria y a la vez de algo tan tan frágil eh, eh, tan mutable tan tan engañable porque bueno pues la memoria eh, retoca las cosas y y a lo mejor les les recorta para poder almacenar más y tal eh, y por embargo al mismo tiempo que a lo mejor los recuerdos se distorsionan y no nos caben muchas cosas nuevas y tal, pues resulta ¿eh? que, que la memoria también a veces y es fascinante eh, porque de repente por un detalle por una cosa elicitasete un recuerdo una alcordanza de ahí un montón de años ¿eh? y, y, y si entraste más en esa alcordanza y cada vez vas acordándote de más cosas y de más detalles que de algunos serán verdad y otros serán pues eso, de, de distorsiones terciver, terciversaciones, joder. <risa> Pero bueno, que de de ser fascinante el fecho de, de que todavía siga ahí después de, de tanto tiempo. Esto viene a cuento de que, bueno, pues acordéme Y bueno, ya ni siquiera la primera vez que me acuerdo de la primera vez que lo digo, pero bueno, llega al acuérdome y después a lo mejor es, es quedarse otra vez y queda perdido una memoria. Pero bueno, eh, resulta mmm, que la mi primera intervención en, en Radio Cucaracha, en Radio Cuca... Llegué de mucho más atrás, de, de aquel momento en el que yo pensaba ¿m? que cuando yo tenía 17 añinos y hice aquel el primer programa de los de los unos cuantos que yo oficina, que yo la Cuca, aquel Radio Crimen, eh, resulta que no llegara eso la mi primera intervención en, en Radio Cuca. Eh, yo tenía que que podía tener. seis años, ocho años, no sé, por ahí, no creo, no creo que más. Eh, bueno, pues resultó que, que, que el mío tío eh, pues, fue a intervenir en un programa que hacían de aquella los los os amigos eh, en, en, un, en una emisora. ¿eh? Se llamaba Radio Cucaracha, que de aquella, si no me equivoco, todavía emitía desde la calle de Palacio Valdés, en el centro de, de la ciudad. Eh, en aquel programa que se llamaba Diarrea Neurótica, eh, bueno, pues había un programa y era de hacer el babay, No tenía no tenía más historia. Pero bueno, yo eh, ...oye, llamé al teléfono, llamé a aquel, aquel teléfono, supongo que llamé porque. animó, pues, la mi mamá o lo que fuera, ¿no? Pero yo llamé al aquel teléfono y, y dije eso de que llamaba para pa pedir un cantar, ¿eh? Para pedir un cantar. Y no me acuerdo cuál pedí, pero, bueno, pues, como aquello ya era una panda de guajas pabellones, hicieron eso de, de, bueno, aquí más ponemos los Smiths, tienes que pedirnos una de los Smiths. Y dije yo, bueno, venga, pues, los Smiths. Y hubo uno, ¿eh? que en plan de qué coño vas a ver este guaje de los Smiths y tal de hecho sería mucho pedir cual? Y yo la verdad no tenía puta idea los Smiths pero pero sabía ¿eh? por, por una por una cinta de ellos que, que tenía que tener mi tío que, que tenían un cantar ¿eh? que se llamaba The Queen's Death ocurrió esta noche La historia ya lo conté más veces, ¿vale? Sí, ya lo sé, joder, seguro que tenéis fartucos de sentidmela. Bueno, fartucos no, contaré un par de veces, nada más, coño. ¿eh? ¿Al cuándo me ¿ves? Esto que vos decías en la memoria, que de, de, al esto es una cosa y eso vale citando y tal, y de, según estaba contando, digo, oye, marca, pero si esto ya lo tengo yo contado en la antena. Bueno, vale, bien, pero lo que no tengo fecho, en la antena, ¿eh? ni en la antena ni de otra manera, ¿y es sentir el cantar? Eh, manda huevos, que falez este cantar de, de queen's Death y no tengo ni puta idea de, de, de, cómo, ye, de cómo suena y más, no tengo ni puta idea de, de cómo suenen los los Smiths bueno, pues mira, eh, hoy una noche tan buena como cualquier otra para poner este cantar, los Smiths se llamen estos, ¿eh? y dicen que la reina que está que muerta no sé qué dirán exactamente, pero bueno, yo pongo luego pues lo, lo contádmelo si sabéis inglés I said, I know you when you cannot sing I said, that's nothing, you should only with the honor. We can go for a walk where it's quiet and dry And talk about precious things But when you're tied to your mother's apron, no The law and poverty Oh, oh, oh. We can go for a walk Where it's quiet and dry And talk about precious things Bueno, pues no estaba mal la primera canción que yo puse una cuca, ¿vale? <risa> no la puse yo, pero pedíla. Joder, pues guay, no. ¿Eh? Hombre, mmm, alargase un poco así sí ¿eh? Podía acabar un par de minutinos antes y no pasaba nada. Básicamente porque dedicase a repetir lo mismo, ¿eh? la misma música... Eh, joder mm -hmm. preguntábame macetu a través del a través del chat eh, si ya no se metía con nosotros el, el macarra del instituto ¿eh? la administración eh, entendámonos llevo eh, una una un viejo concepto también de un viejo término perdón de, de anedonia eh, llamar el macarra del instituto a mm, A las administraciones, a los poderes ¿eh? que vienen a, a quitarnos el bocadillo. ¿eh? En este caso, a eh, referirse a las milenta veces que, que la administración, de una manera o de otra, eh, quiso acabar con la radio libre. ¿eh? Con la nuestra radio libre, con Radio Cuca, consiguieron acabar con muchas. ¿eh? Eh, bueno, con Radio Cuca de momento, non, con Radio Cuca de momento no pudieron. ¿eh? No sé si. Eh, que nos echaron por imposibles no sé si eco pusimos mucha resistencia o no sé si ya que no, no pusimos ninguna ya sabes oye la, la teoría esta del ¿eh? Eh, del que que el karate o el kung fu o no sé qué eh, de que el el viento con la suficiente fuerza puede tirar un roble pero no puede tirar una presa de hierro sencillamente porque la hierro para suplar el aire y se aplasta eh, el cuchillo un cuchillo bien afilado puede cortar casi de todo pero por muy afilado que sea no puede cortar el agua porque el agua eh, no se resiste de pasar pulsar eh, tranquilos lleva lleva demasiado sospechosamente demasiado tiempo dejándonos tranquilos en sin meterse con nosotros ni, ni la Dirección General de Telecomunicaciones ni, ni las ni les organizaciones de gestión de los derechos de autor les nominales y nunca mejor dicho asociaciones de gestión de los derechos de autor, tampoco se meten con, con nosotros No tardarán, supongo, mucho en, en volver a Yencienos otra amenaza, porque bueno, pues si periódico, eh, y el periódico que intenten. Que intenten acabar con nosotros. Y bueno, pues oye, de momento eh, eso, lleven un tiempo tranquilos, pero ya será que están preparando algo más más gordo todavía. nos llegar a, a los 40. Eh, o quedaremos en los en los 35. No lo sé, porque como bien dice Macetu en el, en el chat, están eh, empeñados en acabar con todo lo que merece la pena. ¿eh? Esos bastardos están empeñados en acabar con todo lo que merece la pena. Supongo entonces es que Radio Cuca ¿eh? la radio libre merecerá la pena. No sé hasta qué punto merece la pena un sitio en el que puede venir eh, cualquiera. a decir lo que idea la gana a ellos no ni no gusta que la gente diga lo que idea la gana ya sabéis que se ponen nerviosos si la gente expresa sus opiniones de esas ideas con esas opiniones esas ideas esas expresiones eh, nunca no concuerdan con la suya no concuerdan con, eh, con lo con lo con lo ¿no? no perdón con lo moscénio <risa> bueno, que no concuerdan con, con lo que ellos piensan, entonces, bueno, pues, eh, utilizan determinados términos, ¿eh? como el término este, eh, tan, tan guapo, eh, el de, de terrorista, tan guapo por lo que ellos gustan, que usanlo lo pató. Eh, todos somos terroristas, no hay de inocente, como, como decíamos ahí un par de salmanes, eh, van a por nosotros. y puede ir a por nosotros y puede ir a por vosotros a por cualquiera que te esté sintiendo esto porque ahora ya delito expresase hay unos años no era delito decir determinadas cosas eh, cualquier día en un vos extrañe ya no será delito nada más expresales será delito leeles, será delito sentiles ¿eh? seguramente sí Por eso yo llevo tantos años diciendo vos lo mismo, ¿eh? que no os cojan joder. Tenéis mucho cuidado y que no un cojan, vale. ¿Eh? Un saludo enorme para fundamentalmente para Macetu, ¿eh? otro saludo enorme para para el técnico, para Oscar el de la Puela, para ¿eh? para el cabezón, para para pa el tiro para para el pistolero Maniego. pa ángel pa técnico pa pa, pa, pa quien me queda por ahí eh, más repetir no sé para pa el raposo también para eh, pa, pa todos los que pueda yo esto toda esta gente no sé si está sintiendo anedón esta noche eh, pero bueno por si acaso saludo saludos, eh. saludos y, y deseo yo sé eso joder no busques hoy ¿vale? que no buscollan que no pillen hasta la semana que viene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 Go, go, go!